Nos planteaste varios temas importantes para esta semana, Plinio. Eh, empezando por este accidente de aviación, que bueno, son accidentes que después también aparecen responsabilidades, ¿no? Eh, la caída de un avión en San Pablo, creo que eran 63 personas que iban a bordo entre tripulación y, y pasajeros, pero que siempre detrás de estos... de este tipo de accidentes si uno busca un poco hay responsabilidades sobre algunos elementos que inciden en los accidentes, ¿no Plinio? Buenos días Hernán, buenos días Ángeles eh, todos los oyentes de Radio Centenario eh, bueno, aquí tuvimos la, el gran asunto de la semana fue el, el, todo accidente tiene múltiples causas sí. pero sin querer ideologizar de manera exagerada mm. la verdad es que la causa del neoliberalismo queda muy muy para cuando viene el accidente y viene a flote todos los problemas que tenía la compañía y que tenía el avión no mm. boe paz registraba en un site que donde los los consumidores brasileños reclaman no protestan contra las empresas, que se llama reclame aquí, proteste aquí. Tenía más de 4.000 reclamaciones. ¿no? Y cuando se analice el avión, se ve que este avión ya venía de varios problemas. Es un avión que fue comprado en, de la Indonesia ¿no? y que tuvo varios problemas recientes. prácticos que explotaba cuando el avión bajaba Eh, problemas de aterromático que hizo avarías en el, en el avión, ¿no? eh, puerta del avión que no cerraba, y esto todo viene porque los funcionarios de la empresa dan testigos eh, anónimamente, ¿no? Claro. Entonces, es un problema que estaba oculto, pero cuando cae el avión, viene, ¿no? Queda más claro. Y lo más grave es que la Agencia Nacional Fiscalizada, la ANAC, no registra una multa, no, no, no, no, no hizo ningún tipo de, de, de, de restricción al vuelo de este avión que recién venía de un, de un problema mecánico fuerte. Entonces, esto todo demuestra que... Eh, la libertad que tiene estas compañías para volar de la manera que sea porque al final lo que importa es ganar plata. ¿Era una empresa de, de vuelos internos de Brasil, Plinio? Es una empresa chiquita, no no tan chiquita, la cuarta empresa de aviación brasileña, Ajá. pero hace vuelos cortos, sí. Uh -huh. Yo ya tomé esta, esta empresa varias veces, realmente es asustador cuando uno entra en el avión, siempre quiere <risas> con estos pensamientos malos eh, y hace vuelos cortos, por ejemplo este era un vuelo de Bauru que queda muy cercano de aquí hasta Guarulhos, es mm. un vuelo de 50 minutos ¿no? y son en verdad, digamos el problema mayor está exactamente en, en la ganancia de estas empresas eh, que no hacen la manutención adecuada ¿Eh? La ausencia total del poder público de fiscalizar y que permite que el cielo brasileño sea lo que en Chile diríamos un despelote. <ríe> eh, incluso se conocieron algunos mensajes de pasajeros que una vez que ingresaron al, al avión, sus últimos mensajes a, a sus seres queridos. que estaban comentando que les daba miedo ver cómo se movía o las condiciones en las que estaba el avión, ¿no? Sí, hay en, en este site del reclame aquí hay muchas, pero realmente muchas mensajes de, de ya, no solo de este vuelo, pero de varios otros y todos en el mismo sentido, todos muy espantados con la con la precariedad de la compañía. ¿Dónde cayó Plinio el avión? ¿El avión? El, el, el, el, el, avión el avión cayó, cayó, cayó, cayó en, una en una ciudad que se llama una Vigneto, que, se llama Vigneto que, queda que queda más o menos a, más 30 o menos minutos a Paulo. 3 minutos de Sao Paulo. Paulo. Paulo ahí te estamos escuchando con un eco como que, hubiera, como que hubiera tenés un retorno yo voy estás, estoy con, estás con, con dos lugares de conexiones Estamos a 19 minutos nosotros del mediodía, eh, bueno, dejamos este punto del tema del avión que como Plinio nos decía siempre, deja eh, una asignatura abierta de qué controles hay, esto es responsabilidad del Estado, de los organismos federales, estaduales, en el caso de Brasil también, sobre cómo se... se controla las condiciones de los medios públicos de transporte, ¿no? Eh, porque también lo vemos cuando pasan choques de trenes, eh, hasta choques de ómnibus también en carreteras. Plinio, si te parece, pasamos al segundo punto, que sigue dando que hablar la postura de Lula con respecto a Venezuela tras las elecciones, ¿no? Sí, aquí el problema de Venezuela está... todo el tiempo en la gran media, no toma una gran parte del, de los noticieros brasileños, y lo que se nota aquí es que esta especie de ansiedad del gobierno Lula de, de ponerse como un protagonista regional, de un lado mm. y del otro la timidez del gobierno con las críticas de izquierda hizo que el gobierno Lula metiese la pata un poco en el problema de Venezuela, porque Lula inventó que él iba a mediar un acuerdo entre Maduro y la oposición, que es una, una, una, digamos, tarea realmente muy difícil y que no le cabe a un extranjero porque es un problema interno de Venezuela. Y con esto está, digamos, cada vez más enredado en una situación que yo no sé muy bien cómo va a salir de esto, la diplomacia brasileña. ¿No? montó un grupo con México y Colombia para hacer conversas con Maduro y con la oposición. Pero resulta que el gobierno mexicano ya descubrió que no era una buena iniciativa y ya se retiró. Entonces mm -hmm. de este grupo sobró Colombia y Brasil. Pero ayer o anteayer sale una noticia que fue plantada en la, en la gran prensa que Amorín, Celso Amorín, que es el gran, digamos, ideólogo de política externa brasileña, tuvo la brillante idea de recomendar un segundo turno, sí. lo que es increíble, porque, bueno, Amorín ahora se metió al legislador eh, en Venezuela atropellando toda la constitución de Venezuela, y esto generó un gran lío, a la derecha le encantó la idea, además es una idea... que eh, resuena, ¿no? que que, que sí. hace eco a demandas de la ultraderecha, eh, y, y en esto está. Entonces el gobierno está sin política, sin saber lo que hacer, se metió mucho más de lo que debería, ¿no? y con esto sanciona, acaba sancionando el movimiento de del de imperialismo norteamericano que quiere meter la mano, mano ahí, y de la ultraderecha venezolana y brasileña que también que tienen en común el hecho de que nunca reconocen el resultado si no ganan claro. entonces es una ya bueno ya discutimos esto la semana pasada es una una ruptura muy fuerte con la tradición de la política externa brasileña que es una política de yo no me meto en la vida de nadie y que nadie se mete en nuestra vida ¿no? claro Esto, por lo menos, es lo que trata de hacer dentro de la fragilidad de todo país subdesarrollado el, el, el itamarachí brasileño. Sí, Plinio, vos mencionabas lo, lo último, lo más novedoso en esta historia en la que se metió Lula, el gobierno brasileño, es esta propuesta de Celso Amorín, que fue canciller en gobiernos anteriores del PT, eh, y bueno, que por algo Lula lo envió como, como representante a Venezuela. no Ahora hay que ver. si Lula hace propia esa postura de, de Amorim, o queda simplemente como una una opinión de él, ¿no? Bueno, Amorim no, no es un hombre ingenuo, ¿no? Es un hombre muy, muy preparado. Entonces, él no hace esta esta placera claro. solito, ¿no? Con no. alguien conversó. El hecho es que la posición de Lula es un poco más prudente, y menos mal, mm. pero de cualquier manera está mal levantado en la cuestión, porque el problema es que uno no se mete en la vida de los otros, no, uh -huh. es la autodeterminación de los pueblos. Cuando uno empieza a dar muchos consejos a los vecinos, uh -huh. ya eh, digamos los vecinos van a sentirse en, en, en derecho de dar también consejos con los a nosotros. Entonces yo creo que es una política muy mala. Eh, hay muchos problemas en el PT porque el PT tiene una política mucho más sobria en relación a esto. Entonces, ahora el gobierno está. El PT tiene una política, Lula tiene otra, que es de hacer las conversas de, de mediación, y Amorín tiene una tercera. O sí. sea, no está bien el gobierno en esta cuestión. Claro. Y otra de Lula, que habla también de sus posicionamientos políticos, y ahora, eh, digamos, en lo, eh, podríamos decir en lo histórico eh, de, de Brasil, es eh, expresiones de Lula de elogio. a alguien que fue muy importante en el diseño, en la gestión de la economía durante la dictadura militar brasileña. ¿Quién era Delfim Neto, Plinio? Entonces, eso yo creo que es importante, es una noticia interna, ¿no, Hernán? Uh -huh. Pero yo creo que es importante para los hermanos uruguayos, para que vean cómo está la cabeza de Lula, cómo anda el gobierno, ¿no? más que el hecho en sí. Claro. Delfim Neto fue el zar, de la economía brasileña en dos gobiernos de la dictadura, en el gobierno Médici y en el gobierno Figueiredo. Era el maestro de la economía cuando hubo el llamado milagro brasileño, que es una cosa que no había nada de milagro, mm. y que fue un desastre además, cuando visto en perspectiva histórica. Y después fue el ministro que acabó dando las riendas de la economía brasileña al FMI, en el final ya de la dictadura. Una figura muy nefasta, ¿no? Involucrado en problemas de corrupción, de eh, firmó el AI-5, que es cuando la, el segundo golpe, el golpe dentro del golpe de en Brasil. Hay noticias que apoyó con plata, movilizó los empresarios para apoyar los órganos de represión. Eh, o sea, una figura muy, muy controvertida, ¿no? y se alzó, él mismo se alzó, y la, la gran prensa lo alzó, como una especie de mago de la economía, ¿no? uh -huh. por absoluta falta de crítica más rigurosa en esto. ¿no? Este era un oportunista, cuando termina la dictadura, se aproxima del gobierno Lula, porque trabajaba mucho con relacion, consultorías de inside information, ¿no? entonces tenía que tener canales por dentro del Estado, se transforma en una especie de consejero informal de Lula, uh. pero es una figura de las peores que teníamos. Bueno, este señor muere con 96 años. ¿eh? Y Lula hace una nota de pesar donde, primero, lo equipara a los economistas críticos de la dictadura militar, uh -huh. primero, y segundo, dice en la nota que pidió perdón A fin, por todas las críticas que le había hecho a la política económica de, de mi punto de vista un desastre total primero porque las críticas fueron muy pocas deberían ser mucho más severas de las que fueron ¿no? eh, segundo porque equipara el algoz con la víctima no, digamos y, y y tercero porque acaba siendo este juego de la derecha de mistificar Una, una figura que es de las peores que tenemos en la historia reciente de Brasil. Pero todo esto muestra cómo está Lula muy perdido, muy acosado y muy queriendo la, la, la, la aprobación de la derecha ¿eh? mm. y no, digamos, la, la aprobación del pueblo y de, y de hacer lo que tiene que hacer. Es un fenómeno también para analizar ese Plinio de, como parte de, de transformaciones que vemos en los líderes llamados progresistas, ¿no? Cómo terminan eh, cambiando su opinión, si es que en, en su momento tuvieron otra. O elogiando a gente que estaba desde el, que en otro momento era dentro de lo que se podía decir el campo enemigo, ¿no? Eh, acá también lo vemos, por ejemplo, y pasa eso mucho la, ante la muerte de de figuras de la derecha, ¿no? Figuras que representan contra quien peleaste. Bueno, un hombre eh, clave de la dictadura, decías vos, esa dictadura que encarceló a Lula, que persiguió Y torturó a, a compañeros de Lula, como la propia Dilma Rousseff, en fin, y que vos termines también este elogiando ¿no? ese, a ese tipo de personas. Parece como que si el hecho de que murieran hicieran más buenos a las personas o, iría, o hicieran obligatorio elogiarlas, ¿no? Sin duda. No, y, y yo creo que hay un problema ahí, porque la, la crítica hoy día a la dictadura se resume básicamente a los a, lo, a, las, a las violencias contra los derechos humanos mm. y un poquito al problema de concentración de ingresos. Pero la, la verdad es que la dictadura no, no tiene estos dos pecados, mm. tiene mucho más, ¿no? y, y los daños económicos que fueron hechos, la, la catástrofe económica que, que fue hecha durante la dictadura, que explica no todo, pero en gran parte... Claro. los problemas actuales de Brasil los problemas de, la, de, de medio ambiente de la destrucción de la Amazonía todo esto queda borrado uh -huh. como si no hubiera esto o sea, claro. el problema de la dictadura queda como reducido a si fuera un problema de derechos humanos uh -huh. claro que esto es un problema pero esto es una parte de un conjunto de problemas, el otro lado de los derechos humanos es la El modelo económico absolutamente catastrófico que fue hecho aquí. Entreguista de concentración de ingreso, no, de destrucción de la economía mundial. Todo esto queda borrado, no, queda rápidamente borrado. Y tienes toda razón, no. estamos asistiendo a un transformismo enorme de Lula. Nosotros que ya lo conocemos a, a, de largo tiempo, ya sabemos cómo esto funciona. pero ahora esto viene para el gran público y para el público internacional para que vean no lo que lo que es el precio de gobernar con la derecha sí muy duro y hay que tomar nota también de eso el siguiente tema que nos planteas es que está empezando están empezando los debates electorales rumbo a las elecciones municipales que se vienen no vos nos recordarás cuando Plinio no me acuerdo si era noviembre, que nos habías dicho, y que están evidenciando algo que tenemos en común con la, la campaña electoral presidencial y parlamentaria que estamos teniendo nosotros, que es el vacío programático e ideológico. ¿Nos planteas eso? Sí. ¿no? Empezó en Brasil la temporada de los debates. ¿no? Mm -hmm. Como estamos ahora en la, en la época de las novelas ¿no? y de las series, Y ahora viene una serie muy interesante que es una especie de un circo que es la temporada de debates electorales. Son debates todos hechos de manera, como, digamos, a no permitir un real debate. Yo me recuerdo que, que eh, yo asistí el debate de la ciudad de San paulo que empezó con la siguiente introducción. Ahora el público va a tener la oportunidad de oír De, de escuchar en profundidad las propuestas de los candidatos. Bueno, pero el, el formato del debate es: pregunta un minuto, respuesta dos minutos y medio, réplica 45 segundos. Esto es el debate que proponen al elector, de conocer en profundidad las ideas de los electores. Pero el de, yo asistí en de São Paulo, después hablé con otros compañeros. y el patrón fue más o menos el mismo ¿no? es lo que pasó en São Paulo, es lo que pasó en todos los países, todo, todas las ciudades, en Brasil tuvimos cinco candidatos un franco atirador que es un presentador de tele que no se, que va y dice cualquier cosa, siquiera se preparó, dos bolsonaristas uno más fuerte uno más leviano, dos lulistas, uno más fuerte, uno más leviano Entonces, es una cosa simétrica, pero ¿cuál es el contenido del debate? Un debate totalmente despolitizado, ¿eh? centrado en la solución de los problemas de la ciudad, ¿no? con propuestas técnicas. Los temas nacionales no están, bueno, y en los problemas técnicos, ¿no? ¿Cuál son, do, ¿cómo transcurrió el debate? Soluciones técnicas, soluciones morales y soluciones neoliberales. Entonces, todos los problemas tienen una solución técnica que depende de un hombre serio, duro, honesto. ¿eh? Y, ¿Y cuál es la solución? Básicamente el mercado. ¿no? Y en esto el bolsonarista nadó con tranquilidad. Un primitivo, en realidad un empresario que viene... De, de, de origen muy pobre que tiene esta mentalidad del emprendedorismo claro. pero yo creo que si yo tuviera que dar notas de quién ganó el debate ganó el bolsonaristas porque no va a ganar voto pero va a ganar la mente de la gente va a envenenar el ambiente político, bueno y nuestro candidato que es del PSOL nuestro yo digo, el de la izquierda no no es el mío, uh -huh. que es Boulos que ya lo discutimos aquí varias veces, hizo exactamente el script de adaptación. Entonces, tachó el, la, los adversarios, todos, de bandidos, ladrones, ¿no? dijo que San Paulo es una ciudad magnífica, llena de dinamismo y, con, y muy rica. Lo que falta es alcalde. O sea, si se... elige Boulos, Sao Paulo se va a convertir en Estocolmo, mm. lo que es un, ¿no? y una renuncia total al debate ideológico. Y por la renuncia de la izquierda del orden, es evidente que este vacío se ocupa por la derecha contra el orden. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, yo creo que desde el punto de vista de voto, Boulos va a tener más voto que este bolsonarista extremado. Pero... Probablemente veremos no gana las elecciones y pierde el debate programático ideológico programático qué es lo que dice la derecha no no mete el Estado el mercado resuelve ideológico no luches pero luches pero luches para ganar no luches para ser un vencedor y, y bolos no tuvo la capacidad De decir, esta ideología del vencedor implica en perdedores. Y el problema es que hay un vencedor o unos poquitos vencedores y un océano pacífico y atlántico de perdedores. Mm. Una cosa sencilla de decir, aunque sea en dos minutos, dos minutos y medio, pero que él no lo dijo. No lo dijo no es porque no sabe, es porque... se adapta a lo que está ahí. Plinio, el último tema tiene que ver con algo totalmente distinto, porque hay trabajadores que piensan distinto, luchan, largaron huelgas, funcionarios públicos. Vos hablás de ola de huelgas, o sea que son unos sí. cuantos. Esto es nada más para que, que, que, que ahí en Uruguay sepan que no, no todo está parado, ¿no? claro. y que el gobierno federal ahora va a enfrentar una ola de huelgas de funcionarios públicos. No, ya, ya discutimos la huelga de los profesores universitarios sí. y la verdad es que todas las categorías están completa, con salarios muy rebajados a mucho tiempo. Entonces ahora hay tres categorías grandes, importantes en huelga. La, el, la, el INSS, que son los trabajadores de la Previdencia social sí, la, seguridad sí, se la seguridad social, social. De, de la seguridad social es un sindicato fuertísimo y muy grande y muy importante entró en huelga por salarios condiciones de trabajo carrera los trabajadores de las agencias reguladoras exactamente estas agencias que discutimos que no reguló la aviación no de la webpa pero hay varias agencias que inventaron para regular el mercado claro que la, el concepto de agencia está todo mal sí. pero los trabajadores están ahí tienen que recibir claro. tienen que tener plan de carrera también están en huelga y los trabajadores de, de los correos que están en huelga esta es sí, una huelga más política contra la privatización de los correos la postura del gobierno como ya sabemos es una postura dura no No abren espacio, uh, movilizan el judiciario para intimidar los sindicatos. Bueno, y hay que ver ahora lo que pasa. La verdad es que yo creo que tendremos un segundo semestre difícil para el gobierno federal porque habrán huelgas y no hay espacio en el presupuesto para dar aumentos para esta gente. Pero sí hay espacio para acomodar diputados y hacer otros gastos uh -huh. públicos. Muy bien, Plinio, llegamos al mediodía, te decimos para cerrar, ya que estuvimos hablando de la dictadura, que hoy aquí es el día de los mártires estudiantiles, porque se conmemora la muerte del primer estudiante asesinado previo a la dictadura militar, en el año 68, la, la, la dictadura empezó en el 73, como todos los años se hace una marcha por parte de los estudiantes de, de secundaria y de la universidad, estuvimos con algunos de ellos conversando más temprano, Eh, queda la tentación de preguntar qué pasa con eso también en Brasil en algún momento con más tiempo qué pasa con los gremios estudiantiles y, y la memoria histórica pero lo dejamos planteado para un, un próximo encuentro te mandamos un abrazo como siempre Plinio fuerte abrazo muy importante este eh, lucha por la memoria porque es la memoria que si perdemos la memoria perdemos el futuro sí. por increíble que parezca Volvemos a caer. Exacto, exacto. Siempre un gran gusto hablar con Radio Centenario, que es un espacio de respiro para la gente que critica. Lo mismo para, para nosotros. El saludo a los compañeros de Contrapoder.net también. El abrazo. Un abrazo, un fuerte abrazo.